Con el subsecretario de Trabajo del Gobierno Provincial, Marcelo Pedontá. Marcelo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Eh, bien, Marcelo. Eh, ayer te reuniste con unos gremios, va, con unos dirigentes de gremios privados aquí en la provincia de La Pampa. Eh, ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijeron los, Bueno, los eh, la verdad que la situación que describen, a excepción de, del gremio de la bancaria, que todos sabemos. Eh, la posición que ha tenido Palacio a nivel nacional ha redundado en beneficios para el colectivo de trabajadores bancarios. Eh, las otras, los otros rubros, estaba comercio, estaba eh, textiles, estaba enfermería. Bueno, la verdad que nos han planteado, lo que nosotros ya, ya, ya lo venimos viendo nosotros, porque, por ejemplo, a mí me une una relación casi diaria de diálogo en, en el ida y vuelta de búsqueda de soluciones con Pancho Fagiani, que es el secretario general de la CGT, que es casi te diría el vocero permanente de la problemática que tienen los gremios, eh, sobre todo en esta, en esta parte de la provincia, y están afectados realmente, y, y, y lo que hay es un gran sentido de respeto y solidaridad con la situación que está también atravesando la patronal, porque estos problemas surgen de que la cadena se está rompiendo, digamos, quien tiene que dirigir y tomar decisiones de la empresa sabe que hoy el consumo ha caído, las tarifas han aumentado, esto eh, hace que Que, que, que los ingresos no alcancen muchas veces a, a cubrir los gastos y, y se empieza a resentir la relación laboral. El primer síntoma, y lo he hablado con vos muchas veces, es cuando en la familiaridad que tiene la relación en, esta, en nuestra conformación productiva, el, el patrón le dice al empleado, bueno, mira, dice, vamos a seguir trabajando ocho horas, pero te voy a blanquear por cuatro, eso me, me lleva un ahorro de aportes o un ahorro, y ahí empieza a eh, resentirse eh, la legalidad en la relación laboral que termina en muchos casos hasta en el distanciamiento personal entre uno y otro porque eh, la situación se sigue grabando. Pero bueno, reconocen en el gobierno provincial un, un factor de, de apoyo, de colaboración y sobre todo lo que nosotros intentamos desde que asumimos la gestión por orden de Carlos Berna es mantener vivo el diálogo tripartito. O sea que pueda estar la patronal, que puedan estar los representantes de los sindicatos con el gobierno provincial como un poco el, el direccionador de, de este diálogo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros anoche tuve la oportunidad también de estar con, con los empresarios o los industriales de Milpa y la verdad que el panorama que ellos pintan de este fin de año es eh, bastante oscuro, bastante doloroso y, y, y como todos con la esperanza de que de una vez por todas empiece la la economía argentina, que hoy no hay visos a, a mejorar en sus indicadores. Claro. Y eh, Marcelo, eh, en este contexto de, de que es más culpa de, de las políticas nacionales que las de acá, eh, ¿qué se puede hacer desde la provincia? Digo, ¿Qué pueden hacer ustedes? Mira, nosotros, eh, desde el 2015, venimos con un programa muy intensivo de apoyo a los empleadores, ya sea a través del Ministerio de Desarrollo Territorial con, con los créditos para los, para los emprendedores, para quienes tienen un proyecto eh, laboral que nosotros apostamos que en el futuro sean empleadores que puedan tener una relación registrada, a través del Ministerio de la Producción con la macroeconomía, el agro, el campo, la industria, el comercio y todo articulado con el Banco de la Pampa que a través de la gestión de de Alexis de Sevilla, ha metido de lleno al Banco de la Pampa como un motor también de la producción. Pero también es cierto, también es cierto que todos estos mecanismos tienen eh, un corset que son las políticas nacionales, porque si vos tenés que tomar un préstamo hoy al 37, al 40, al 42%, la verdad que es inviable poderlo pagar cuando no tenés el, el flujo de ingresos que lo haga, lo haga efectivo. Así que la verdad es muy complicada la situación, No vemos voluntad de la patronal de desprenderse de la mano de obra calificada, no vemos en el... En el corto plazo, digamos, aquellos que han apostado a la capacitación, formación, a darle valor a su mano agregada, de tomar algún digamos, decisión por ese lado, pero si los números se siguen achicando, si el consumo sigue cayendo, si en la provincia de La Pampa, como en todo el país, estas políticas siguen siendo tan dañinas, es el paso que viene. Marcelo, ¿y ¿tenés algún número de desocupación? Yo creo que hemos mantenido el último número del índice. Yo creo que nos, se ha amesetado un poco, digamos, eh, el número de despedidos, pero vuelvo, te, vuelvo a decirte, estando al límite de las posibilidades de la patronal para mantener estas relaciones laborales. Claro, eso es lo, más o menos lo que te comentaban los empresarios que dijiste. De la claro, los noche. empresarios están planteando de que son optimistas de que en algún momento esto va a variar eh, hubo un agradecimiento muy especial al gobierno de la Pampa por el acompañamiento pero llega un mes muy difícil eh, Pablo, vos te imaginás que hoy un empresario o un comerciante o la patronal tiene que pensar en pagar la luz, pagar el gas pagar eh, los aportes patronales y las cargas pa pagar el aguinaldo y además tiene que afrontar este, eh, el bono que SICA eh, otorgó libremente en un acuerdo con la CGT, que yo me parece que está bien reconocerlo a los trabajadores, pero me parece que había que buscar algún tipo de diálogo que no se hizo. Claro. Eh, Marcelo, una, una pregunta de la política de Santa Rosa, te, te hago. ¿Estás eh, siguiendo la interna del PJ? ¿Estás con Jorge Lescano? ¿En qué sector estás? Nosotros hemos eh, decidido que Jorge sea el candidato que vamos a apoyar, y en eso estamos trabajando. Eh, no es nada nuevo mi relación con Jorge Lescano, a través del tiempo. Me parece que es la persona indicada que venía trabajando con un proyecto de ciudad no improvisado y quien tiene las herramientas para, para llevarlo adelante. Nosotros apostamos a generar nuevamente un eje de conducción para la ciudad donde el gobierno provincial y el gobierno municipal eh, estén en sintonía y de una vez por todas empezar el famoso despegue que necesitamos los, los santorroceños para mejorar nuestra calidad de vida. Acá no es un problema de un sector, acá no es un problema de los vulnerables, acá es un problema de la sociedad, porque quien trabaja y con, con mucho sacrificio tiene su auto, eh, no puede dar una vuelta porque llega a la casa con el tren delantero roto. Eh, Quien paga los impuestos no puede vivir eh, hoy que empieza el calor, no puede vivir una, una noche tranquilo eh, con su familia porque el olor nauseabundo que hay en ciertos lugares de, de la ciudad. Pero bueno, yo te vuelvo a repetir, no es que lo achaque directamente a Alto Laguirre, pero sí que eh, su inactividad, su ineficiencia, su incapacidad ha generado eh, que todos los problemas se agraven profundamente. Entonces me parece que llegó la hora de que todos nos pongamos de acuerdo, vamos a un, a un procedimiento interno donde los compañeros libremente tienen el derecho de participar, yo celebro. Yo celebro que haya compañeros que digan nosotros también tenemos una propuesta espero que esta campaña a partir de, de los primeros días de enero sea una campaña entre compañeros que sepan que después tenemos que estar todos juntos históricamente el peronismo no ha, nunca había logrado un acuerdo con tanta fuerza para integrar un posicionamiento y una filosofía para la provincia de La Pampa, entonces me parece que soy muy optimista eh, los resultados de los primeros eh, indicios de campaña nos hacen ser optimistas Y me parece que eh, todos entienden en la provincia de La Pampa que de no triunfar el peronismo lo que está en riesgo es la caja previsional, lo que está en riesgo es el Banco de La Pampa, eh, se van a venir los recortes y los ajustes, no solo en las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino seguramente con la onda que trae el Gobierno Nacional, eh, sus personeros y sus mandatos, va a ser reducir la planta de empleados, porque ellos creen que ahí está la variable de ajuste. Entonces me parece que tenemos mucho para mostrar los, los peronistas de la provincia de La Pampa para, para lo que viene del año. Eh, bien, Marcelo, no te voy a preguntar de River, porque estás muy dulce, seguramente, como nosotros. Totalmente. Totalmente. Totalmente. La verdad, la verdad que son hechos... Eh, a ver, yo pensaba el otro día qué hubiera pasado si la selección argentina hubiera tenido un buen mundial porque acá hay un sector que está muy feliz un sector que está ahora lo desencadenante que es para nuestras vidas un hecho deportivo como el fútbol mm. y la verdad que genera tantas sensaciones pero bueno, esta vez nos tocó a nosotros y me parece que nunca le va a tocar ello porque nunca va a haber un partido como este <risa> está bien, bueno Marcelo <risa> muchas gracias por estos minutos con Kermes No, no, Pablo, el agradecido soy yo y, bueno, estamos en, en pleno proceso paritario, mm. así que, que seguramente vamos a volver a hablar. Claro, sí, sí, sí. sí. El jueves es la, la próxima reunión. La próxima reunión. Nosotros hemos hecho una oferta, mm. eh, la están analizando los, los representantes de los gremios que tienen algún posicionamiento, pero me parece que ha sido una oferta que contempla la necesidad de todos los sectores. Esperemos, esperemos yo soy muy optimista... De que vamos a llegar a, una, a, un, a un final feliz sobre el fin de año. Sobre todo, ayer hablábamos cómo están esperando, por ejemplo, el gremio de comercio. Eh, este bono porque eso significa volcar dinero a la calle sí. mayor consumo y que el, el, el comerciante que está dudando entre seguir o no seguir tome un poco de aire fresco y pueda eh, tener alguna expectativa de futuro hasta eso genera eh, esta decisión que hemos tomado en el que ha tomado el gobernador de la provincia de la pampa claro, sí eh, bien Marcelo, gracias hasta luego bien, la palabra del subsecretario de trabajo Marcelo Pedonta, que pasó por Radio en 8 y 56 minutos